Daniela Juan Pablo Bertolini te saluda Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Daniela, estamos interesados en lo que va a estar ocurriendo en la jornada de mañana, eh, 26 de noviembre, con la presentación de Género y Derecho. Este libro que han compilado Manuela González, eh, Marisa Miranda y vos misma. Y bueno, queríamos este interiorizarnos acerca no solo de lo que va a ser la presentación, sino también un poco del contenido. Esta presentación es en el día inter, en el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, Daniela. Sí, exactamente. Bueno, se trata de, de la presentación de un libro, eh, Género y Derecho, compilado por dos profesoras de La Plata y yo, de la Universidad Nacional de La Pampa. Y en realidad el libro es un, es un trabajo que se, que se discutió en 2017, en 2018, en dos, en dos congresos de sociología jurídica, Eh, entre este, 15 20 profesoras y profesionales de distintas universidades del país. Eso es lo rico porque de cada, de cada tema que se trata, eh, desde, desde distintos puntos de vista eh, históricos, de la psicología, del derecho, eh, de la bioética... Hay distintas posiciones y distintas experiencias de las este, profesoras de, de distintas universidades del país así que eso lo enriquece muchísimo porque eh, un poco da cabida a, a diversas opiniones y a diversas experiencias de qué pasan en las distintas provincias Ahí. y sí, se, se hace una, una presentación del libro mañana en médanos a partir de las nueve y media de la mañana en general pico eh, en el, y, y bueno, en realidad vamos a hacer primero una, una charla taller sobre este, acceso a la justicia y violencias de género y vamos a presentar el libro en el marco de esa actividad. Muy bien, muy bien. El, el libro, ¿cuánto trabajo, cuánto, cuánto tiempo estuvo en elaboración, Daniela? Eh, son ponencias que se discutieron en, en dos congresos, 2017 y 2018, y el año pasado decidimos este, con, las con las dos profesoras compiladoras eh, digamos, probar suerte en organizarnos de, de modo tal que pudiera salir un libro. En marzo de este año, marzo, abril de este año, lo presentamos acá a la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, que ha hecho un trabajo verdaderamente espectacular, desde el punto de vista de la edición, de, desde el punto de vista del diseño, así que estamos muy contentas. Y, y bueno, hicimos una, una tirada en papel, que está disponible, está acá en la librería de la Edulpam. Y si no se puede bajar, este, tiene un link, es un ebook también, con lo cual se puede bajar desde la página web de la editorial. Muy bien, eso es sumamente interesante porque facilita muchísimo la llegada. A, a distintos ámbitos de este de este material donde este entonces hay mucho laburo previo y después la decisión de de hacer esta compilación qué es lo que nos vamos a encontrar al abrir el libro Daniela y van a encontrar básicamente distintos artículos sobre temas de mujeres no agotamos de las mujeres y de los niños niñas eh, ni de toda la problemática de, de violencia contra la mujer Eh, pero bueno hay libros sobre hay artículos sobre prostitución sobre la, la relación entre en, en la interdisciplina con el derecho con otras este, disciplinas científicas hay este un artículo de bioética hay un artículo, artículo de este, el problema de la criminalización de la prostitución trans hay hay artículos sobre enseñanza del derecho hay un eje con Son cuatro artículos sobre la enseñanza del derecho que nos parece que en tiempos de cambio tan, este, tan vertiginosos la enseñanza del derecho tiene que este, abonar a, a que esos cambios sean transformadores y que se pueda cumplir con los derechos humanos de las, de las personas y de las mujeres en particular. Eh, hay un, un artículo sobre desde el punto de vista de los medios de comunicación Este, cómo aborda el fenómeno del problema de las mujeres los, los medios de comunicación. Así que, bueno, hay muchos temas mirados desde distintas disciplinas. Eh... Y como, bueno, cantidad de problemas este, quedan afuera, pero, pero es un libro como para tener un, un, este, un panorama de las discusiones que están teniendo en este momento en los distintos lugares en Argentina. En la Argentina y en otros lugares del mundo, Daniela, la verdad es que... Es Exactamente. Sumamente... Sí, sí, sí. Viene, viene muy bien al dedillo, diríamos, para este, continuar un poco, para seguir un poco eh, con la formación que nos hace falta, este, por lo menos desde nuestro punto de vista, Vista a los comunicadores, ¿no? Donde parece que en la Argentina le faltan dos o tres ruedas al, al mecanismo este comunicacional para estar a la altura de la circunstancia. Vos cómo lo ves y cómo lo han visto tus compañeras, digo, porque no conozco el contenido de esta, de esta parte del libro donde hablan de los medios de comunicación, pero ¿cuál es la mirada que, que comparten seguramente? Um... En realidad lo que a nosotros nos preocupa es la distancia entre contenidos normativos, que la Argentina no, digamos, le falta un montón de normas para regular adecuadamente el problema de las mujeres, eh, y de la violencia en particular, el acceso a la justicia o el acceso a los derechos, pero no estamos tan atrasados como en otros lugares. Digamos, ha habido un avance muy importante del movimiento de mujeres que se ha plasmado en la, en, tanto en la academia como en la normativa y en la legislación. Eh, lo que pasa es que, que hay un orden este, de un imaginario social, un orden simbólico que todavía resiste eh, desde, digamos, la, desde el patriarcado, Eh, que resiste al cambio social y, al, y a la este, igualdad y a la no discriminación de las mujeres, básicamente. O sea, ahí está el problema de qué manera eh, las normas o las, o las nuevas, mm, el acervo de conocimiento que tiene el movimiento feminista y la academia en, en términos de conocimiento feminista, cómo impacta en, en, en las instituciones que son las aplicadoras del derecho y en la vida cotidiana, en, digamos, en, en generar una ética de los derechos humanos y en, en el marco de esa ética de los derechos humanos este, respetar y, y la dignidad de las mujeres. Muy bien, muy bien, la verdad es que es sumamente interesante escucharte, Daniela, sos muy sintética también, este, no me dejas mucho lugar a, a dudar, este, entiendo que va a ser este, una presentación en eh, la ciudad de Pico y también llegará en algún momento a Santa Rosa el, esta presentación adrede de, de la posible participación de público en general, ¿no? Eh, el libro se presentó el, 20, el 28 de septiembre acá en la facultad, pero bueno, la idea es este, replicar presentaciones en distintos lugares y a medida también que este, haya eh, público que ha sido vaya pidiendo. De hecho el 28 vamos a estar en, en Toá y también lo vamos a llevar en el marco de un café científico. Ahí está. Y bueno, y bueno, nos han pedido que, eh, presentarlo en Rosario y en Buenos Aires y en José Cepaz. Así que bueno, vamos, vamos, a medida que se va difundiendo, que está el libro, vamos este, rescatando y, y nos van llamando para ver si lo podemos ir a, a, a, a, a mostrar. Este, así que bueno la verdad que es muy es una es, es muy aliciente de parte de quienes nos han llamado a, a mostrarlo y que nos han invitado así que bueno a ellos muchísimas gracias buenísimo buenísimo entonces el 28 llega por Ay Sí, a las 18:30 en la casa de Olga Orozco. Bueno, bueno, esperamos estar ahí. Y mañana para... 26 eh, en, en Medano a las 9:30. En Medano en a las 9:30 de la mañana en Pico. Muy bien, esperamos entonces este por ahí encontrarte en la en la Olga Orozco acá en Tuay, donde tenemos este nuestras instalaciones, donde Radio Carmes tiene su casita. Así que Bárbaro. por ahí nos encontramos Daniela, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que no, no. ha sido este es muy alentador este, este esta noticia digo, de la llegada de, de género y derecho, y además este, con la libertad de, de conseguir el material a través de un link que en su momento vamos a, a estar compartiendo también con nuestra audiencia. Lo digo, Adrede, de que hace unos segundos nomás estoy compartiendo en la red social de Facebook para que toda nuestra audiencia tenga eh, la data del evento del día de mañana. Muchísimas gracias, Daniela Saikoski. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta pronto. Ahí estaba Daniela contándonos acerca de la presentación de este libro en el que están involucrados.